Como antes, b a b y v a m o s a h a c e r l o como antes, como cuando no era cantante. Antes de que ellos me hicieran c a n t e antes de ponerte soy entrante. a e s cuando yo tú y o a a s estoy Porque yo no Como cuando no extraño para trancharte era olor, calor tu tu cantante necesito Que hacer Mami, quiero el amor, escuchando. I'm sorry. 何